Me sirve Mix Parte 9, junto a Sebastián Mendoza, la T y la M, y dice así. Ya no voy a soportar, a vos no te espero más. porque no le confesás, con detalles le contás? Ja, charla.